¡Fuerte que es para el señor! ¡Uh! 「よろしくお願いします」「よ e しく m 願いしま s よ o r く i 願いします」 Oh Señor, en este día te doy gracias por la salvación de mi alma, Señor. Señor, te doy gracias por tu fidelidad. Padre, te doy gracias porque me has rescatado de un mundo de tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque me has enseñado un camino más excelente, un estilo superior de vida. よし、oh,